Eureka! ¿Y tú qué eres? En muchas ocasiones eh, se dicen cosas eh, muy extrañas, eh, pero se está poniendo de moda decir... ...yo soy sapiosexual. ¿Y qué demonios es eso? Lo vamos a saber esta noche en Eureka con Mado Martínez. ¿Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien. pero cuando alguien nos dice que es sapiosexual, ¿qué es? Pues cuando alguien nos lo dice que, que... Vamos, si una persona es sapiosexual, en definitiva, es una persona a la que le pone la inteligencia. Es decir, se excita sexualmente cuando, bueno, tiene una cita romántica y la potencial pareja. Resulta que es por bueno, encima de la media, su coeficiente intelectual. Por lo tanto, es una persona que ha puesto un Sheldon en su vida. Bueno, vamos a escuchar un corte que viene estupendo. No, yo me siento ahí. ¿Qué más da? ¿Qué, qué más da? Ya empezamos. En invierno, ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello. Podría seguir, pero... creo que me habrás comprendido. ¿Quieres que me quite? Bueno, síntate en otro sitio. Bueno, pues eh, una muestra más de que el intelecto a veces también pone, ¿no? Pues sí, y además es que acaba de salir un estudio ahora mismo eh, que dice que alrededor de un 8% de la población adulta es sabiosexual. A ver, lo han publicado en la revista Intelligence y parece que es, que es la primera investigación científica sobre la materia, pues porque se han utilizado test psicométricos, porque por primera vez se ha abordado este término así tal cual, sabiosexual, y bueno, lo ha llevado a cabo Gilles Kinnak de la Universidad de Western Australia, y él lo que se preguntó en su momento fue, pues eso, ¿se puede medir la sapiosexualidad, ¿no? que es esa atracción sexual por la inteligencia, esa erótica del cerebro, vamos, que se excita con la inteligencia? Y, y bueno, pues por eso se puso manos a la obra y se propuso llevar a cabo un estudio para saber si se podía medir. ¿Y qué conclusiones tuvo ese estudio? ¿Qué conclusiones llegó? Bueno, lo primero es que lo hizo con una población de 383 adultos y lo que hizo fue preguntarles qué rasgos valoraban en, en una pareja romántica y en qué medida se sentían sexualmente atraídos por la inteligencia. Y en general, de lo que se dio cuenta es que la gente, ya fuera sapiosexual o no, parece que, que los rasgos que valoraban en primer lugar por encima de otros, era la inteligencia. Es decir, la inteligencia ocupaba el segundo lugar, el primer lugar, eh, frente a la amabilidad, ¿no? la personalidad interesante ocupaba el tercer lugar, que fuera simpático el cuarto lugar, en este, en este cúmulo de opciones que se daban. ¿no? Y eso pues ya llamaba la atención, ¿no? que, que decía que la inteligencia se identificaba con, con, con, con el atractivo, que las personas que eran inteligentes eran vistas como más atractivas. Y, y no será, curiosidad digo, eh, perdona, eh, Mado, ¿no será como una moda? Puede ser, porque también pues está de moda hoy en día yo creo que el término sapiosexual y decir soy sapiosexual, ¿no? Pero... Y queda muy Los... bien, ¿no? decir, ¿tú qué eres? Yo sapiosexual, ¿eso qué, es? queda bien, ¿Qué, sí, qué Queda bien, sí, queda bien. Y me pone de bien hecho, tu neurona, ¿no? Tu neurona, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero lo cierto es que, que ha existido toda la vida, porque ya Platón en, el, en esa obra tan fantástica que se llama El banquete o del amor, ese diálogo que fue escrito en el 380 Cristo, ya hacía una escala del amor, una gradación, ¿no? esos eslabones en la cadena del amor que empezaba con, con la belleza del cuerpo y conforme iba ascendiendo, iba pasando al campo de las ideas, iba llegando a la inteligencia, ¿no? que Platón decía que... que que era la, o la inteligencia privilegiada, la, la bella, ¿no? Entonces, siempre ha existido, y también a nivel cotidiano, si te das cuenta, esas historias de alumnos platónicamente enamorados de sus profesores, esas personas que buscan en alguien mayor, ese, esa satisfacción intelectual, esa gente que se siente admirada, esos aprendices por por, por sus maestros, ¿no? En definitiva. Esa admiración intelectual, eso que les pone. Y realmente, yo no sé a ti si te pasa, ¿no? Pero a mí me pasa que yo te juro que hay personas que las veo en una discoteca y si es por su aspecto no me habrían atraído en la vida. Pero he conocido a gente que su conversación realmente me ha puesto. O sea, es decir, y lo piensas y dices, yo es que esta persona la veo en una discoteca y no la habría dirigido a la palabra. Pero luego conoces a una persona que te deslumbra ¿no? con, con la conversación, con lo que sabe... Yo sí que me considero un poquito, creo, sapiosexual, o sea que, no sé. Yo creo que soy un poquito <risa> mundano, es, es decir, en la discoteca, que me puede llamar la atención, eh, pero para eh, saber cuál es eh, su intelecto tengo que acercarme. No sé si claro. entiendo o no, ¿no? Que seas sapiosexual no quiere decir que no te fijes y no tengas en consideración otros factores. Estoy diciendo claro. los psicólogos también. Eh, y además, también hay una estadística que dice que las mujeres son más sapiosexuales que los hombres. Según las estadísticas y los expertos, pues porque pues, parece que los hombres de lo visual les entran primero y tal. Una serie de cuestiones y teorías que no siempre están comprobadas al 100%. Pero sí que parece que, que las mujeres son más apiosexuales. Y la cuestión es que entre las curiosidades de este estudio, es que fíjate cómo somos las personas. Eh, nos gusta la gente que está por encima de la media, es decir, que está por encima del 90%. ¿no? de la población, gente que tiene un 120 de coeficiente intelectual no ahí llegamos al pico de decir Buah, atractivo, super atractivo pero es una relación curvilínea porque la gente que está por encima muy, muy, muy ya por encima de la media es decir, del 99% de la población ya de 130 de coeficiente intelectual para arriba, ahí ya empieza a decaer la curva, es decir, ya son ligeramente menos atractivos, es decir Muy listo, muy listo, muy listo, pero luego la pareja y la relación es muy tonto, muy tonto, muy tonto. Sí, porque es como, ¡eh! bajó un poco! Claro. O sea, bajó un poco, que te estás subiendo demasiado. Entonces, pues ese es el tema. Ligeramente menos, menos atractivos nos parecen los que ya son súper hiper megalistos, pero desde luego siguen siendo más atractivos que lo que azurro. O sea que Seldon sí, pero no mucho, ¿no? Exactamente, don sí, pero al igual el, el que está con Penny es más que Sheldon, ¿no? Porque... Por cierto, ¿hay una forma de saber si se tiene una cita, si esa cita está gobernada por la sapiosexualidad? Pues es difícil, ¿sabes por qué? Porque otra de las cosas que dice este estudio es que para ser sapiosexual da igual lo listo que tú seas Es decir, un sapiosexual puede ser cualquiera, puede ser muy inteligente y no ser sapiosexual O puedes ser una persona que no tenga un coeficiente intelectual muy alto, no seas muy inteligente, dependiendo de estos test eh, que a mí pues, me parecen que no sirven para medir nada, pero bueno, ahí están. Y, y serlo, ¿no? tener una mente curiosa. ¿no? De, realmente las personas que, que son sapiosexuales son gente que necesita un estímulo, un desafío a su curiosidad, a su curiosidad un desafío intelectual. ¿no? Y bueno, si nos vamos a cenar a lo mejor una noche con alguien y nos pedimos un fondillón, Y nuestra pareja, o dice... Pues este vino era muy famoso en el siglo XVI... Porque ya se explicó... Sí, se ha la cabeza, ¿no? <ríe> Una de dos. O a lo mejor es apiosexual o es un pedante, una de dos. Claro. Que realmente... Realmente, pues... Puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero sí creen que buscan huir de los temas tópicos, ¿no? Que buscan esas conversaciones... Pues relacionadas con la filosofía, la literatura, la física... La dominen más o menos, ¿no? Pero que sí que necesitan un poquito de estímulo. Es decir, no es que haya personas que estén gobernadas por la mente antes que por el físico, sino la combinación de las cosas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todo el mundo lo quiere, que quien esté a su lado, quien está al lado de una persona, no represente, independientemente de lo que sea, pero para uno no sea vacío, ¿no? Que tenga algo que decir, algo que contar y que piense algo. Pues la cuestión es que realmente eh, el, el motivo por el que sentimos atracción sexual por unas personas y no por otras, o ausencia de la misma, eh, sigue siendo un misterio. Aparte, a, a, a de todas estas teorías que hay de biológicas, de química, de tal, es que sigue siendo un misterio por qué una persona nos enamora y nos da sexualmente y otra no, cuando a lo mejor tendría las mismas características genéticas, psicológicas o de personalidad que deberían entrar en ese patrón. Es un absoluto misterio, no se puede predecir. Los psicólogos lo siguen investigando. Pero estos investigadores, para saber cómo el 8% de la población ...era sapiosexual... ...lo que hicieron era preguntar directamente a la gente... ¿no? ...y preguntarle... ...pues en la frase... ...escuchar a alguien hablando de forma inteligente... ...me excita sexualmente... ...te identificas... Te, ...cuánto te identificas... ¿no? ...o me excitaría tener una conversación intelectualmente estimulante ...con un, una potencial pareja... ...te identificas... ...no te identificas... ¿no? Y, ...y así fue como, como supieron que además... Se podía, ...se podía medir... ...así que por lo tanto que Tinder eh, ...pongan esa posibilidad, esa acepción... ...¿quién es sapiosexual? lo más seguro es que solamente quien se entere de qué es eso hay dos cosas, o vale la pena, o escucha la rosa de los vientos y Amado Martínez en Ureca, ¿no? Bueno, sobre todo que escuchen la rosa de los vientos eh, Eso es un punto a favor Mado, muchas gracias Un abrazo Hasta luego